Este es el Viernes Bailable de Radiocracia, Juan y de ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Muy bien, muy de contento re... porque para mí los viernes es un día que me hace feliz venir a la radio Toma, bueno, a mí también me pasa lo mismo, que el lunes y que el martes Bueno, yo vengo el viernes y el miércoles bueno. ¿Vamos a saludar a Juliana Vergara? ¿Sí? Es la presidenta de la Biblioteca Teresa Pérez del Barrio Escondido ¿Cómo, ¿Cómo estás Juli? Juliana? Hola Juli. ¿Todo ¿Cómo bien? andan? Hola Juan Pablo, hola Juan y Bien, acá estamos ¿Todo bien? Todo bien. No, y te queríamos consultar, sabemos que están eh, abriendo una campaña de asociación masiva en medio de la crisis que está afectando a todas las organizaciones de este tipo, en, en, a partir del viandazo de las políticas nacionales o las uh -huh. no políticas. Así que contanos y abrimos el espacio para que quienes escuchen esto también puedan sumarse a, bueno. al laburo que están haciendo. Bueno, gracias, genial. Bueno, un poco eso que decías vos ante un contexto de crisis social, económica, política. La Biblio se encuentra como varias asociaciones o agrupaciones o espacios comunitarios, eh, realmente con falta de algunas cosas que más que nada tienen que ver con lo que es las meriendas y desayunos de las personas que asisten a la biblioteca. Es importante decir que la biblioteca queda en el barrio Escondido, que es un barrio periférico de la ciudad de Santa Rosa, al cual asisten por día más o menos 50 personas entre ellas mujeres y niños, y niñas niñes. Entonces, por ahí lo que pensamos es usar el recurso de que es una biblioteca popular y promover una campaña para de asociación masiva para que la gente se sume a través de una cuenta, o sea, haciendo una transferencia a la cuenta que, está, que publicamos ayer en los medios y que solicitamos a ustedes también que por ahí la difundan, en la cual una cuota mensual es de 6.000 pesos Y, puede, y hay varias opciones puede ser por tres meses de tres mil pesos o eh, no mentira de seis meses de 3.000 sí. pesos y de eh, por mes 1.500 claro eh, la, la anual que dijiste es de seis mil es de seis mil exacto esa la es la idea también, que tiene no solo es que claro que sea un aporte económico para para que la biblia se pueda seguir eh, bancando sosteniendo Sino también que sea para en, en términos de, de invitación para que la gente se acerque a la biblio pueda retirar un libro, pueda eh, acercarse un poco también a la comunidad del barrio escondido y a la biblioteca en sí. Bien. Eh, de, después, por supuesto, esto que estamos conversando lo vamos a difundir también en, en nuestra página web, que, que seguro es más uh -huh. eh, práctica en el sentido de poner el CBU o, o los lugares donde comunicarse, pero decir lo que quieras. Y, y, y la pregunta básica sería, eh, ¿cómo los afecta en concreto las, eh, el retiro del Estado, de alguna manera, de... de de dar una mano ahí, ¿qué, qué fue lo que sí, fueron bueno, ahora, perdiendo? Ahora particularmente bueno, está pasando esto de los colectivos, del paro de, de transporte para las escuelas primarias, eso genera, eh, obvio, un impacto en, en lo que son las niñeces del barrio, pero bueno, ahí la respuesta siempre, o por lo menos para nosotras, tiene que ver con la comunidad, no con tender redes. Eh, ahora está pasando que varios niños no pueden ir a la escuela, Entonces, entre vecinos se están organizando, para quien tiene que venir al centro pueda también traer a otros niños. Eh, bueno, la respuesta, nosotras creemos y somos unas convencidas de que está en la comunidad, de que la respuesta y la salida es colectiva y es comunitaria, por más romantizado que a veces eh, suene, nosotras eh, lo practicamos, lo llevamos a la práctica todos los días y vemos que es así el impacto mm. obvio que está todo el tiempo creo que en esta ansiedad que genera la incertidumbre constante de no saber qué va a pasar mm. con muchas cosas que, que afectan directamente a las personas que asisten a la Biblia mm -hmm. eh, entonces ahí se ve directamente entonces, yo, nosotros podemos verlo en las facturas de luz de, la, de las mujeres del barrio en la preocupación y el miedo por lo que va a ser la factura de gas de hace unos meses en, en lo que implica los alimentos de, de los niños y las mujeres que van. Eh, entonces estamos como atendiendo a eso. También hicimos una colecta de útiles escolares cuando iniciaron las clases, para responder también un poco a las demandas desde el lugar en el que estamos y desde la biblioteca. Mm. Juli, si, si hay alguien escuchando que, que puede también, dar, además de, de, de asociarse a la biblioteca, puede dar una mano, ¿qué es lo que más necesitan en este momento? Y hoy en día... Eh, Necesitamos, la verdad, a personas que estén ahí, que tengan ganas de participar. Sabemos que es súper complejo, porque sabemos que los laburos en los que estamos también demandan, pero necesitamos participación, esa es la realidad. Los talleres que actualmente se dan en la biblioteca los damos nosotras, quienes formamos parte de la Biblio, y ahí en otros momentos hemos tenido talleristas de otros espacios, pero ahora no, Entonces, por ahí acercarse con alguna propuesta de taller, hay algunos días que están libres, acercarse para los espacios de tareas, que sería como un apoyo escolar, donde los niños y adolescentes se acercan a realizar lo que les mandan desde la escuela. Eh, bueno, qué sé yo, esas cuestiones que implican también poner el cuerpo y, bueno, estar ahí participando. Eso, por un lado, y por otro lado, tiene que ver con, bueno, con lo que les comentaba hace un ratito, lo de las meriendas, con un aporte económico para poder bancar eso, que todos los días meriendan 20 niños y desayunan otros 10. Uh -huh. Así que eso nos cuesta, es difícil. A veces, qué sé yo, acercarse, no sé, para reparar algo. El otro día se nos rompió el microondas. Por ahí, nosotros confiamos en las redes y, y, y siempre alguien aparece que lo arregla o nos pasa algo con la compu que usamos y también tenemos amigos que, que siempre se acercan y de alguna manera nos dan una mano ayudándonos con eso. Buenísimo, Juli. Eh, entonces, quienes quieran colaborar también lo pueden hacer eh, haciendo un depósito, una transferencia. Además de, una transferencia? de ir al lugar, el, el, el alias, tiro el alias por acá, después lo informamos mejor en nuestras redes y nuestra página. Italia. Pero acá sirve el por más socios, pero con X, socios sería, es difícil de decir. Pero es por más socios, todo junto, ese es el alias del, del CBU donde están recibiendo sí y nosotros todo. viste que somos inclusivas entonces no pudimos poner socios a <risa> no, que nos hacía ruido entonces usamos el recurso de la X bueno, Pero bueno está en nombre mío Juliana Vergara cualquier cosa y bueno muchísimas gracias dale Juli gracias de vuelta difundirlo dale gracias a ustedes y a Pago obvio Bueno. Dale un abrazo. Chau, chau. Pao es Paola Torres, nuestra productora periodística, que está ahí cuchicheando un poco con la India Karate, que es nuestra musicalizadora. Eh, y bueno, eh, la biblioteca Teresa Pérez funciona ahí en el barrio escondido, en la calle Gandhi al 550, de lunes a viernes, tanto a la mañana entre las 9 y las 13, como a la tarde entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Así que quienes puedan y tengan un pesito que está sobrando, tengan en cuenta que ahí puede ser útil.